Que soy un ave y no tengo nido donde te emperar Me dijeron tu padre que soy un ave y no tengo nido donde te emperar Y que su hija no es palo, me rente para acompañarme en mi volar Y que su hija no es palo, me rente para acompañarme en mi volar A fin el ave por más unido y más feliz no se encuentra ahora, pero a fin el ave por más unido y más feliz no se encuentra ahora. Y la paloma que no era errante sin un Hoy un Dios divino que está ya en el cielo y todas sus cosas la supa hacer. Pero hay un Dios divino que está allá en el cielo y todas sus cosas la supa hacer Yo no diré que tu mal castigo, sino mal.